Para recorrer esta travesía con nosotros, comunicate al 452-3074. Obviamente, como género musical, se ha extendido a todo el mundo desde muchísimos años atrás.、Eh, Europa, por supuesto, fue un lugar donde、eh, el, el, el género tuvo una impronta mayor, una marca mayor,、eh, y es así que básicamente algunos países nórdicos y fundamentalmente Italia, más que España, han dado algunos nombres significativos. En la escena del jazz y han influido, por supuesto, en su vuelta a algunos intérpretes norteamericanos, o en todo caso originales. Estamos hablando de jazz moderno, estamos hablando de géneros este, posteriores al bop, y estamos hablando, por ejemplo, de uno de los grandes trompetistas de la escena jazzística de todo el mundo, que se llama Enrico r a v a Da la casualidad que es italiano. Que a esta altura del partido está muy cerquita, de los 80 años, y que afortunadamente ha seguido trabajando y tiene una reputación muy bien ganada como, como un gran instrumentista. Y bueno, sus materiales tienen como una especie de pasaje por diferentes、eh, subgéneros, para decirlo de ese modo. Ha coqueteado también con el free jazz, básicamente con el bop. Con el post-bop para hablar, digamos, de, o para darle una, una referencia un poco más cercana, pero lo cierto es que、eh, todo el mundo, cuando habla de músicos italianos de jazz... no deja de referirse básicamente a Enrico Rava y a Roberto Gatto, que fue uno de los principales、eh, bateristas de, de aquel país. Después, bueno, vinieron una enorme cantidad de músicos mucho s más jóvenes. Pero si hablamos de iniciadores, bueno, indudablemente Enrico Raba es uno de ellos.、Eh, grabó mucho también en los Estados Unidos. Y el último disco se, lleva, se llama en realidad My Songbook, algo así como Mi Cancionero. Esto es un registro en vivo, no queda demasiado claro dónde、eh, se、si、ha grabado este material o si forma parte de una especie de recopilación de distintas actuaciones. Y que fuera distribuido para, aparentemente por un periódico que se llama La República、eh, o El Expreso、eh, a nivel masivo. Es un octeto el que lideran e esta oportunidad. Mauro Tolini en trombón y tuba, Dan k u r s e l m a n en saxotenor y en los arreglos, Daniel Titarelli en saxo alto, Marcelo Giannini en la guitarra, Giovanni g u i d i en el piano, Estefano Seni en el contrabajo y Seno de Rossi en la batería son los músicos que forman parte de esta agrupación. Nos vamos a meter con una balada que se llama Cromosoma.、Mm -hmm. Es el nuevo material de Enrico Raba, es una belleza esta composición que le pertenece, cuyo título es Cromosoma. Y si bien Enrico Raba y tantos otros abrieron camino, Bueno, con el tiempo aparecieron músicos jóvenes que siguieron esa huella y empezaron a también a trazar una historia propia. Luca n e s i a r i es un contrabajista que no es demasiado conocido, que no tiene mucho material grabado y sin embargo es muy respetado, al igual que el más joven pianista Mateo a d a b o Francesco Petreni es el baterista que tiene sí, mayor reconocimiento. Y si se quiere, el más popular de todos estos músicos no es italiano, sino que es israelí. Y en este caso es el trompetista Avishai Cohen. No el bajista, el trompetista. Que a esta altura del partido tiene bastantes discos grabados como solista. E incluso el último de ellos grabado en el sello SM. Con, con otra sonoridad, son, son discos. Por supuesto, ustedes conocen el estilo, mucho más intimistas, volados, sugerentes. Bueno, acá hay Bob y Del Bueno, así que yo simplemente los invito a meternos con las canciones Tutto Iguala e Prima y posteriormente La Noche Después del Día. El disco se llama Proyecto Original, lo dirige el contrabajista italiano Luca Necciari, con la participación del baterista Francesco Petreni, Mateo Adabo en el piano y el trompetista israelí Abishai Cohen. Los temas eran Tutto Igual e A Prima y Recién La Noche, Después del Día.